Mm-hmm. Buenas tardes, con una mica de retraso principio Principia Güe en 901.8 en Radio Topo, seremos aquí de Calamella Tasgoito. Buenas tardes a todos y todas, una mica de sincusas, bueno, pros sincusas por principiar una mica tardí. Eh, otro día no lo tornaremos a hacer. Queremos aquí, aquí una convidada muy especial con nosotros. A señorita Francis que nos va a charlar Los <risa> <do> fancines <risa> muyes y cordiales, el único fancine que veía de raso en aragonés y que además fue feito por muyes. Hola señorita Francis. Hola, hola. Como me ha escuchado la señora Francis de verdad, <risa> vamos. No voy a tener carrera de atullir. Bueno, ¿qué he visto de Muyes y Cordial, señorita Francis? Bueno, pues Muyes y Cordial es un fanzine <coughs> feminista, feito por Muyes, de Razón aragonés, y, bueno, pues llevo una traza de pues eso de disar la nuestra la nuestra docenas carreras, ¿no? Y ahora también en, en los retes, más. Bueno, y una traza, pues eso, de, de Fer un poco de un poco más somarda, que Cal también. Bueno, ¿cuánto tiempo le va Fendo y Estefancina? Pues hemos casi de cabo de año, íbamos a hacer un año. Eh, principiemos o primer de marzo, pero principiemos a chuntarnos desde... De, de, de principios de febrero de del año pasada sin más que hizo un añico y aquí semos con cinco en un mes y, vamos, y pronto ya fendose fendo chop chop ya eh, o, o sexto bueno, además, cal decir que lleve baldes que sí. lo puede recullir quien quiera en, en diferentes puestos, no por ejemplo la virosta, eh, sí. aflama Eh, lo disamos eso en, gozamos de disarlo pues en nos va y en los centros que, pues que nos acuyen, claro, que, que que son feministas también y que son, y que son por defensadas nuestras luengas, pues en, pues si son aflama, eh, virosta, la otra, en la vía, eh, o en Barrio Sur, pues, de seguras es que me diso Berún. Y, y eso y se puede trobar a ti y, y bueno si tenemos también una una adresa, te que quiera escribirnos, y mesmo si se quiere demanda demandané uno o ve el número que tos manca o descargaros lo que también se puede se puede hacer en eso en los redes ahora que ya ya tenemos perfil de Facebook y de Twitter okay. que y he, y he una, una iniciativa pero muy interesante porque ahora que la literatura en Aragón es dinamitaturada Y que no es tan fácil accederte a ella, que además a Biblioteca Pública, a Biblioteca de Aragón, que ya era la que más libros tenía instaluenga Luenga, ha decidido, no sabe por qué, retirar del estado público. Y es muy bien que hay historia accesible, todos y que cada pocos meses pueden probar un otro nuevo para continuar leyendo. Sí, sí. No, y era, y era, pues eso. Y era una traza de de continuar empleando a nuestra luenga, de continuar aprendiendo también, porque he visto, pues, pues nunca no no de aprender, ¿no? Y, y era una traza, pues, de hacerla servir, porque a la fin, pues, eso sí que tenemos verse espacios de, so, de socialización. Pero bueno, pues, está este era un proyecto también. tan nosotras, pues, ta, ta continuar aprendiendo, ta ta continuar empleando empleando a la lengua y ta espardirla. Claro, creo que sí. ¿Y qué partes tiene este este fanzine? podemos trobar en ¿eh? muy no parte yo un poco que, claro lo hacemos pues más que más pues como como nos hagan ganado que tal eso lo hacemos nosotras eh, pero bueno sí que tiene siempre una una portalada con pues eso con, con bella imagen que pues que nos cuague nos pagó tiene la la parte de, de zaga pues con las nuestros datos y, y la razón de por qué se hemos fendó esto y eso no cambia nunca y pues sí que tenemos bellas secciones pues que que de cada cuant pues se van repitiendo pues tenemos por ejemplo Ofigao-Figao, figao", que sería un poco pues como el corazón corazón en castellano pues Ofigao-Figao, al parceo a tenemos ¿Son, son de verdad o? son de verdad son son o sea, son comprobados que tenemos un equipo de investigación en el número lo mete Antimas más los la metodología que empleamos está A lanzar a, nos, a, las, a nuestras reporteras Hasta las carreras y, y trobar todas estas informaciones Que hizo que la change Demandando, bueno, o sea La change una alparcera, pues eso de, fe, de feito me ha muy toficacio Que ella era de verdad, porque yo sí que lo le lleva Pero no me sabía que ella era de verdad Sí, sí, sí, total, total, o sea, esto ya comprobado O sea, pero 100%, eh, tanto como corazón, corazón y todo esto, lo mismo, lo mismo En, en Ozaguer, número a más, vía mismo Ilustraciones gráficas de, de sí, un malparcillo sí. que ha vivido en los meses en, en Zaragoza que que ha petado en las redes sociales bueno, y, y tenemos aquí una imagen Y de... que nosotras hemos contentísimas porque teníamos un o nuestro o nuestro primer número charramos de, de una cosa que sabemos que que Que, que trucaba muy a la, la eficacia al porque era que aquí ya eran top topa, o sea, porque tenemos teníamos las carreras plenas de top y topa, te quiero top y topita, aviso, topita en talto. Así es que a la fin pues se han trovado top y topa y se trovaron este pilar y somos súper contentas de que a la fin hayan charrado, que parecía que teníamos el problema de comunicación. Y bueno, a la fin, bueno, charras, charrar, no sabemos bueno, si charrar, no, no, no pienso que charrar, <risa> digo yo, a la fin, bueno, lo que llegué, claro, llegué a la fin, llegué pro buena, ¿no? Y, y soy la. Las pruebas, así son Así no es que... ninguno nos puede decir cosa. ¿Tendrán, pues, un topité, un tope, un fillo? No se sabe, no se sabe. La foto no plega a esos, a esos detalles, <risa> pero bueno, todo... La foto y una mica entre sí, sí. Bueno, bueno. bueno y, y, y la foto los pilas, sí, la foto más famosa dos pilas, Topi Sí, no, ese sí. movimiento... Sí, bueno. Y, y pues, tenemos, <risa> tenemos otras secciones que también gozamos pues, de repetir, por ejemplo, pues, eso consultorio del NaFranchis, que para nosotras ya es muy importante, pues, eso, porque lleva una traza de, de De un poco de conversación de diálogo con, con la Chen, ¿no? Nos envían a suyas consultas que son pues súper preocupadas por muchísimas cosas y la y la señora, pues, y y saputa no pues, prueba de, de contestar a todo lo que pueda con la con suya sapiencia que le dan las añadas y añadas que tiene, que tiene en la espalda. Y, bueno, también tenemos Beltes, que es, también gozamos de Fer, pues, si son... Eh, no, no en todos, pero bueno, en este zague sí que vino uno que, que bueno que anti más, ya era un tema que queríamos sacar porque bueno, son todos he, he de recordar a que ye Somarda, pero que sí y bueno, y que quise pica pues a ellos mincha, ¿no? no sé cómo se dirán aragones, pero bueno, que bueno que ye pues hizo ya un test sobre si es un español nato, ahora ye el test de de verdad ye es a anti anticapitalista. Y bueno, y cada uno pues que que bueno que saque a suyas, suyas conclusiones. Y bueno, también tenemos entrevistas, veía entrevista, bueno, H, muy importante. ¿eh? Hemos entrevistado a la Virchendo Pilar, hemos entrevistado a Peppa Pig, que se presentó a las elecciones europeas. Eh, entrevistemos también a, a Brave, a la princesa Ista de Disney, que, que le han feito la tana con la talla y los pels y la ropa y todo. Y, y bueno, y cosetas asinas, no sé, me disaré bella cosa también, bueno, y pues lo que nos haga gana pues que a ver una de nosotras nos apetece pues charlar de bella cosa, pues lo escribimos, que nos apetece ferlo, que nos ha ganado de ferlo de otra traza, pues femos otra cosa, o sea, de nosotras y nosotras lo femos. Y se admiten sus herencias, por cierto. Y también se admiten preguntas, ¿no? Tened un sí. email aunque las la gente enviar todas las preguntas que quieran, para a señora Franchis... Sí, sí, tenemos un email que llee eh, Muyes y Cordials, la I con I latina, o sea, Muyes y Cordials, arroba Gmail, chemail, punto .com Y también sos, como ya hemos dicho en Twitter, que llee c Fancine, uh -huh. y en Facebook. Y en Facebook, que llee mules, espacio y griega cordials, somos asinas de raras, o sea, cada cosa la metemos de una traza, eh, Mulles espacio y cordials. En Facebook. Muy bien. Y antiparty os los contenidos que pensad, los comentarios que, te, que tos fan en las redes sociales. ¿Son buenos, son malos? Cuento que buenos, ¿no? Bueno, por ahora son <ríe> pro buenos, pero también, pues eso, porque en cara nos hemos varias partidas. Así en las que yo me pienso que, que eso, a la fin son, pues, son las amigas las que más te siguen no y, y malo sería, ¿no? Que te... que te dicen bella cosa, bella barrenada o sea, todas las churencias son bien recibidas porque sí, pero bueno, siempre pues si son estas cosas, siempre fa un poco de medrana, ¿no? Siempre se sabe que el aragonés tiene muchos ataques y si ya lo chuntamos con el feminismo pues ya, sí, y bueno yo, ¿Y eso te iba a demandar? Eh, cual, ¿Qué tos fa más medrana? ¿O tema del aragonés o tema del feminismo? O sea, ¿Con qué tos enristen más, no? ¿Y yo? Ah, bueno, con el, por, por ahora con el feminismo Sí, sí. Bueno, de tono, de efecto de, de, de nos han dicho feminazis ya, que queremos dar las gracias porque diga que no y ese feminazis, yo decía vamos, seremos viendo ella cosa mal porque que no nos ha dicho en cara feminazis y ya bueno, hemos de dar las gracias a, a un mozo que nos dice feminazis y antimas nos lo dicen en aragonés, porque charra, sin que ye un mundo, oíste del aragonés pues pues eso, muy todo divertido. La verdad ye que no nos aburrimos. ¿no? Aparte, buena ye que se pueden tener y estos debates en aragonés, ¿no? Sí, sí. No, no, debate, no. Esta, estas cosas siempre pasan lo mismo. Te, nos dice Feminaces y apretaron a correr. O sea, esta eh, pues no argumentar, argumentar, lo que se dice argumentar, no, no tienen muchas ganas de, de concararse con de ninguna de nosotras. Dios, porque a veces estáis ta en la que echar aragones, ¿no? <risa> pues sí. Así las nos neva. <risa> bueno, yo pensaba ahora meter una canteta, una mica que yo cuento que esto es Fragollo, un clásico de Mayacán, Muy es do Mundo. considerar a <risa> era justificado una separación No más te mando, no me quita de respeto. Porque pendilla ymosas paciencia, no. En Zimbabwe palestino sobrarte, y sobrar ve ymosa capar y se más cristal babulloso. Así nace grabón para cuenta, porque será sacarle cada que me pones más. Con su paciencia. <tose> <tose> Somos en Fendorella, en Radio Topo 901.8 FM. Tenemos un teléfono a lo que podéis gritar que llevo 976-291390 y Huito, y podéis preguntarle a la nuestra convidada, a la señorita Franchis. Eh, todo lo que queráis Somos entrevistando a la Chen de Muyes y Cordials y bueno, también tenemos un Twitter por lo que también podéis interactuar con nosotros, que es Fendorella. Muy to bien, yo me irá leyendo por aquí Ozager Ozager uh, Ah sí no es mío, sí Me llega leyendo por aquí Ozager Ozager ejemplar de Muyes y cordials porque me va leito Zages cuatro pero este zaguero en cara no me ha puesto pillalo por garra costado No porque no está Vistero, sino porque no me va movidoire yo Y vengo por aquí que tened sencillas muy pinchas. Aquí tened un par de cartas de Elena y de Patri, aunque recentan historias esferens. Aquí aparece también por un otro costado como una mena de, de situaciones en las que se troba una mujer cual mira de charrar en, en una colla, ¿no? Eh, tenemos por aquí también un escrito muy cibernético Sobre los trolls que aparecen por os redes sociales. También tenemos este cuestionario. Un cuestionario que yo siempre me dice que soy un español, pero <ríe> me fago yo. Y después y, y pues también tenemos. O figa o fugao, que hemos comentado. Y un comen y una, una carta, un comentario que nos suyo día comentemos, comentó Lucía. Con una mala experiencia en un concierto en estos Pilas, ¿no? Cómo este esa esa experiencia el tua, yo si cara que la comentemos, pero cuento que tú lo sabes mucho mejor. Bueno. <risa> <risa> <risa> y una experiencia pues pro mala que, que bueno, que espero que no, que no le pase a ninguna, que nos dice hoy esta amiga de nosotras, pues bueno, que se trobó pues hizo en medio de un concierto que que bueno pues con actitudes pues pro pro más ¿no? De la típica frase de a mostrarnos que ya como bueno, tío, o sea, <risas> estoy allí pichar y no y no chargota. Y y bueno, y lo peor de, de esto y lo de siempre, ¿no? Que es lo fan, pero la chen que hacemos alrededor de de o que somos protagonistas o que somos O que seamos testigos de estas movidas, pues no sabemos, no sabemos reaccionar, ¿no? Y te trobas que manca muy ta, educación, mismo en las respuestas, pues, de círculos que se supone que son, pues, de cuchas, que son anarquistas o indepes o lo que sea, ¿no? O sea, que que se supone que tiene pues toda la suya enciclopedia dende Marx hasta Trotsky, pero que te trobas pues que no no que no son capaces pues de reaccionar ante ante una movida sinas. Y está está forro de bota ya lo que es tío ya está pegarse cabezados contra la pared. Es tío que, que bueno En suyo en suyo Facebook este este grupo que recuerdo que se dice os cojones de, del can joder, anti ya que tiene un nombre digamos, <risa> Los cojones del canto incao que bueno, que antimad recuerdo que que o concello de concello, perdón, de Zaragoza principio principió las fiestas siendo una campaña pro buena de de fuera agresiones sexistas en las fiestas de Pilar, Bueno, pues este este un concierto programado por este por este concello y y bueno, pues tampoco nandito ni aceite cosa, pues bien, bueno, a lo menos espero que nos círculos, aunque aunque nos movemos o o aunque pueda plegar este fancine pues que, que esta chen pare cuenta antes de ir a bellera esta chen tota, ¿no? y, y se lo piense dos vegadas. Bueno, pues este, este, este machirulo, machirulo de, de vamos, del libro, dició un argumento que lleé súper empleado por la chen, que dice yo, masclista, lleé yo, bueno, que yo tengo una chirmana, una y una cuñada, una vecina, una prima que son muy excepcionales. Bueno, pues ante ese, esos argumentos tan sólidos, ¿no? pues pues nos das, bueno, pues pues eso, que nos minche lo pitching con pan bimbo, que es lo que solemos decir nosotras, ¿no? Así nas que que le den bola. Y antimas, pues eso, aprovechamos también, te ta, ta ha un poco de, de grupos de, de música que muy tarde o bien seguimos, eh, desde estos círculos que charraba, pues por ejemplo, el eh, mundo de hip hop, todo el mundo sabe que es súper masclista, bueno, y queríamos recordar una frase maravillosa que dijo... un tal Jerry Cook en un concierto anti-más de, de rayos propaganda, o sea, que lle, pues eso, estos mezclayos de, bueno, tío, o sea, en fin, eh, penible, que dijo que prefería que le diciéramos fillo de puta a que le diciésemos masclista. Bueno, después de escuchar estas cosas, pues, pues eso, pues ye, como, bueno. Y, y bueno, ye, que en la música, pues, pues ye, que tan nosotras, lle, súper peligroso, me pienso, porque lle una traza de, de ficarte un mensaje Mónico a mónico, ¿no? Que no paras cuenta. Bueno, también en un muy y charremos del arrebato. O sea, y ese tío que me invitó con sed a choventu y yo cuando sacó suyo single este de, pues he búscate un hombre que te quiera que te tenga llenita la nevera. Bueno, o sea, cosas distas que me, las escuchamos, se nos, nos, nos fijan en, en otro suelo y, y no paras cuenta, y aquí hay un mensaje súper super peligroso. Yo me truco muy tu eficacia y se sabe un ejemplo de rebato, porque claro, una canta que no, no paras cuenta dos en, dos en tío, porque la cuitas tanto y no y cuando analizas la letra dices, hostias. Sí, sí, la cantima tiene ritmito, y guay, sí, sí, sí eh, fantástica. Y bueno, y casi pues, todas las cantas de reggaetón también, de hecho, me parece que Guatemala decidió viedar el reggaetón por el contenido más clista de las suyas letras. Sí, sí, pues, pues eso, pues pues ya que, ya que eso no, no paras cuenta y... Y, y jolio, oye que, mira, que lo faigan el arrebato en los 40, pues pues mal, pero que mal, o sea, no, que creo que, que sí, que lleve mal, pero ya que lo faigan grupos, que se suposa que son de acuerdo, ¿no?, ta que nos entendamos de una... una parola pues pues bueno pues ya y y sobre todo la chen que ya que, que no se puede baisar la guardia, ya lo que decimos siempre, o sea, no puedes baisar la guardia ni de borina, ni ni la tele, ni escuchando música. O sea, en cara que seas en Pilar pasándotelo feten con las tuyas vieras, si escuchas bella cosa así, o sea, cal reaccionar, cal reaccionar y hacer bella cosa y, y si a lo menos tú no reaccionas, apoyará a la chen que sí que lo fa, y que eso pues ya La lecha esta denuncia es tío eso que ya no es tío no más la actitud actitud masclista del haciendo conciertos, sino o sea do propio grupo, sino sino la reacción de la que que alrededor de de esta mesa chano. Sí. Bueno, o diais que charremos de esta noticia, también charremos otras agresiones masclistas que se han dado aquí en Pilas y es cierto que está un año que o concello pues hizo anuncio unas fiestas libres de agresiones masclistas. Aquí ha este programa plegón Más, mm. más de una denuncia y bueno, antes Marco nos comentaba que había estado leyendo aquí en O descanso con la música a o consultorio de Elena Francis en o primer fancine contabas que ya Elena Francis pero de la ching que no le ha puesto leer y que no puede tener acceso a este fancine Quille Elena Francis Bueno, Lena Francis ya la respuesta. <risa> Lena Francis y una mujer que no sabemos en cara cuántas añadas tiene, pero bueno, ya hay mucho, mucho mayor. Tiene pues eso, la sapiencia de, de los años de a suya vida, de las suyas experiencias. Y, y bueno, y de verdad que ya una mujer que se ha a sí misma, porque nació en una familia católica, apostólica y romana, o sea, como, bueno, como el Paco. y creció pues eso, con, con yendo a un colecho de los Pusey y mismo plegó a estar numeraria pero hizo pero conforme pues iba creciendo pues que pues pues vacío lo que lo que ha feito Federico Jiménez Los Santos pero del revés no pues pues en cuentas de de estar cada vez pues, más más no sé cómo decirlo <risa> más facha pues al, al revés no pues pues cada vegada que pasaba que pasaban los años pues paraba dar cuenta de que Cale va a ser eh, una mujer pues eso, pues pues feminista y revolucionaria así es que bueno que tiene la sapiencia de haber estado de dritas y de ahora pues de, de estar de cuchas así es que que bueno que lleva una mujer Que si leyes a suyas respuestas, pues de bella llegada piensas que, que se le va un poco la pinza y que mismo te dice una cosa que te dice la otra, pero bueno, cal hacerle caso porque esta señora sabe mucho. Muy bien. ¿Y te os envían muchos mensajes, muchas sugerencias en estos estos en cinco capítulos de fancine? Sí, bueno, ta, ta elena hemos tenido... bellas propuestas de, de consulta que velum han salido ya y tenemos una en, en la recámara que si nos llega escuchando la, la persona que nos la cita que no, que no se enfaiga que, que lo sacaremos en no ven y en número y bueno mismo nos han felicitado a que hizo que ya agradecer que, que estas cosas se, se menen y que te pleguen pues pues coseta hasta poder continuar no porque a la fin pues si las de ellas se te rematan también y Y bueno, y no se trata no más de decir está soy yo y o mi libro, sino pues hizo de, de que llega pues un poco de comunicación en los dos en los dos costados. muy bien. Por o que cuento que continuaréis con esto muy muytos muy, to, muy, to, muy to más un mes, ¿no? Eso espero. <risa> <risa> Esperamos. Sí, no, la verdad, que hizo ganas no, no mancan, ¿no? Y y bueno, hizo y Y ya tenemos, mismo ya, lo que pasa siempre. O sea, cuando se te ocurre una idea, a la fin, pues tenemos muchísimas más consultorios que otras secciones. Tenemos muchísimas más portadas que en otras movidas. Y ahora, pues claro, lo que callé, claro, no fue un especial de Elena, sino pues eso, pues hacer muchas más cosas y, y a la fin, pues ir, ir sacando cosetas. Por eso, te decía a, al principio lo de las secciones. sé que a la fin, claro, una cosa muy to fisa no puede estar porque a la fin, pues pues eso, se nos se nos acotolan las las ideas. Por ejemplo, dos secciones de las que no he charrado eh, son. Eh, contando al Aragones, la foto denuncia que hay una traza que tenemos de fer pues no sé de fer a nuestra denuncia de dos carteles más que más de las tiendas o de vegamos ah, que, que el aragones no se plegando pues pues meter a nuestro o nuestro cartel y hacerle una foto está ta decir eh, también se puede decir a Sinas que pues bueno pues ye, ye bien llega gracioso si no te piña bien Y, y también los ¿no? pitchings sin mugas que eso sí que sí que lleva más eh, de feminismo pues eso que lle, pues eso pues moviletas distas de, de micromasclismos que se dicen no de cosetas que no paramos cuenta y que, que nos ofendó muy mal y y también bueno supongo que antes decías que, que ganas no mancan pero supongo que electos tampoco porque eh, somos ahora en unas fechas que no sé qué llev pasando pero Podemos, Aragón ha traducido su suyo clavamiento tal Aragonés. Cucha unida Aragón a las dos secciones que se presentan, tantas elecciones también lo han presentado en Aragonés. Una por linterno más en Aragonés, la otra en Aragonés y en catalán, igual que No Podemos. Eh, ganemos Zaragoza también y a tope con la Aragonés. Ganemos Aragón no tanto, pero también. Y A cosa ye, que lle pasando con el aragonés, ¿no? Que lle plegando... ¿Qué lle pasando! <risa> de Botibolello y bolello, en todos los costaus. Y suposo que también, a, pues a manga que denunciábamos antes de lectura en aragonés, suposo que también, no sé si imprentad cada vegada más ejemplares uno, si notad que más centros demanda fancines uno. uno. Sí, no no imprimamos más más porque como bien edito pues son de valles, tampoco no podemos hacer guiones, hacemos tiradas de 100 ¿vale? Sí que se han se han tornado a a imprentar a imprentar bels cuantos y bueno lo que hemos feito ya por eso por esta demanda que sí que lleve verdad que que cada vegada pues pues va más pues los hemos eso los hemos pujado tal tal tal a no o sea en o en Facebook podéis probar Dende o número tres, y cada lo 5 Y lo uno y lo dos, pues me pienso que, que pronto viserán, pero tenemos un problema técnico, pero pues eso, pues de seguras que, que pues eso, que bien luego pues serán astí. Así es que bueno, lo que manga ahora ya hay que para en cuenta la chenquea de parar cuenta de que el Aragón se emplea y que no se emplea nomás tacharrar de, de vacas y huellas, sino que también pues se emplea ta, tacharrar de bueno, Por desgracia de, no se emplea guay de tachar de vacas no, y huellas, eh. <risa> <risa> o es patrimonial sí, pero la resta no. Sí, pero en, en las cortes continúan pensando que estoy en una movida de... Bruh, venga, bruh". Pues no, o sea, quiero decir, se puede charrar de todo, se puede charrar de <risa> y también se puede charrar de astronomía, de ciencia, de, yo qué sé, del de, de, de magic, del señor de los anillos y de, y de las agresiones masclistas, creo que sí. O nuestro colaborador eh, goza de tener dentro fa dos o tres programas una sección en la que plantilla nombres raros relacionados con prácticas sexuales. Y no has traído toda la señorita franchista de Mandalén. No, me la disheo Zagardía por aquí. Y era un, Bueno, en realidad esta sección viene porque me había una noticia chorras de Facebook que va cambiado. cambiar. Bueno, ¿En no, Facebook? ¿En serio? ¿Una sí. noticia chorras? <risa> no, de Facebook. Que tampoco no hay una cosa. No, pero era una cosa interesante porque eh, dentro de la filosofía de Chenero y todas estas cosas. Eh, lo que decían yera era No puede vas trigar no más entre eh, Más, más clofe, homosexual, bisexual, etcétera Sino que daba a trigar todo un listado De identidad sexual, muy feren Si salían 50 parolas, o si santa Y muchas de ellas, pues claro, no, no las conoces y bien, habrá más de sí, seguras Sí, sí, sí, sí. Y, y bueno, y ya eranos mirando y esas, esas, esas identidades sexuales Con parolas muy, to, muy, to interés, muy to curiosas ¿verdad? Yo me quedé con Lumber sexual que hizo Keishoye hizo a una persona a la que le fangoyó personas con barba fuertes tipo leñador Lo que yo, una pena, que wey, bueno, no tenemos aquí a nuestro chiesto chamuel, aquí le enviamos ¿Sí? un abrazo. Porque se las sabe a porque todas. Porque se la sabe siempre a <risa> ¿Y por qué la Chen le mete nombres estas movidas? O sea, yo <risa> no sé. ¿Y por qué Viachen, como nuestro colaborador, que quiere que la Chen conozca sus nombres? ¿Y por qué Viachen que se lo sabe? <risa> como hace, como sí, el sí. otro colaborador. <risa> yo, yo to, yo to, vamos, mm. una y esto, vamos, confabulación. esto podría darte un capítulo de...? De muy así y, eh, y cordiales, hasta lo ven en ese en plan de, de seguras, de seguras, y que ni este fancine Y cuye todo, claro, o sea, mismo Pues yo qué sé, tenemos de ya está todo mismo un día nos propusieron hacer un especial de vieras Pues claro, que pro que el día lo faremos no sabemos si como un test o como Que sea, como lo que sea Así que se me, pues, uy, que no se me sublide Por favor, que le... que oh, muy y cordiales eh, tiene le debe la suya imagen a Iru a la nuestra aquí esta amiga Iru que nos fació este pedazo de logo y que lle lo que empleamos en pues en todos nuestros números y, y bueno y muchísimas gracias porque siempre lle presta pues eso a todo no es en lo que en lo que calga y pues eso y una gozada contar con una pedazo de dibujanta como ella y un logo so, eh, pinchismo porque eh, aquí Lucía me señal si no, no me entero bien bueno ahora y es lo, como Mercedes uh, Milán Gancherman eh sí sí <risa> lo mejor de todo ya que cuando te pasan estas cosas lo comentas y mesmo queda bien pero sí y mesmo, yo lo que tienes tú, esto de van de van de van ahora una mica más alto una mica más alto hasta ah aquí. bueno <risa> y hay que calcharrar con esta chenta Que lo faiga más gran aquí esto No, de, comentaba que, que Amigas que son eh, Movimiento feminista, pero no por, En el Aragones me, Pues sí que todos han vivo todo Facebook Y después pues, uh -huh. me comentaban que les pegaba muy todo yo Luego bueno, todo te, La idea en general Pero no bueno, luego hay pinchismo y tal pues Y así pues, no es que Pues ya de Iru, ya de iru de, Más felicitación está pues, ella Y está bueno, busatras atrás, y Sí, sí, que moi tache nos lo pregunta Lo de o nombre, bueno, tal a chen que no se claro isto, lle, pues bueno Iso no hemos de desublidar, pues eso Que o nuestro lema, lle, antiparte de furas Y tiernas, ye a revolución O lle, marda o no será E pues, bueno, molle, y cordiales Debe o suyo logo a o dedo cordial Que ta que no lo sepa, ta que no charre El aragones, pues o dedo del mello O dedo corazón, o dedo da peineta Asinas que, bueno, lle una traza de Si, venga, cordiales, pero que te den, ¿no? O sea, un poquitín Pues eso, cordiales pero, pero pero furas. Pero no ¿sí? la mina de cordiales que haces, espera. <risa> <Eso. risa> cordiales por otra cosa. Eso eso. <risa> muy, bien, pues, muy, gracias, muy, gente, muy bien, pues muchas gracias Tamara. Abus atrás. Muchas gracias a todas las mulleres y cordiales que ven están a han puesto de venir güey. Sí. Un saludo a todas que son o, o malaudas o trevallando y que las mulleres las siempre hemos de ver un vamos me lentas de cosas y a la fin pues no pues no plegamos a todo. Pero bueno, en Tabán porque yo una iniciativa estupenda y que no queremos que se pierda. Bueno, muchísimas gracias a Fendorella y a Radio a Radio, a Radio a Radio Topo porque la verdad es que vamos, que se ya Chirmanas de pues si son el Estrella, Fendorella, ahora la hora charrante, pues a la fin y que hacemos una comunidad, pues súper. mágica. Se ocupando Radio Topo. Ocupad Radio topo. que yo se creo. preparen. <ríe> Bueno, antes que no despedirnos ha salido bueno una noticia pro importante que llegue se le condena a Alfon a cuatro años de garchola por o caso do 14 n la audiencia provincial de madrid ha condenado a cuatro años de garchola a alfonso Fernández Ortega conivo como Alfon por levar un artefacto explosivo amagau en una mochila udilla dabada general do 14 de noviembre de 2012. una sentencia a la cual ha tenido acceso europa press os machis da sección 30 imposan tochoven una pena de cuatro años de garchola por un delito de tenencia de sustancias explosivas delito rep en el artículo 560guaey todo código penal la fiscalía solicitó en ochodici una condena de cinco años y seis meses de garchola esta sentencia se une a la cual a alfon recibió 12 davieno pasadou y a un año de prisión por un delito resistencia en concurso ideal con un delito de lesiones ochudez a la vez la absolvió do cargo de resistencia a la autoridad Le entorno de Alfonso entendió que haberle chuzgado primero por la altercado con los policías y era un mal presagio porque aplanaba o camín a la suya de entrada en prisión, caso que o segundo proceso rematase con pena de garchola. Alfonso Pérez se ofendió aduciendo que ni él ni sus acompañans portias en garra bolsa y explicó que estieron los policías que se exhibieron a mochila en linde de detención. Pues una noticia una mica trista no güe. Sí. de eh, impuesto también de la noticia de ayer de, de francia del atentado sobre libertad de expresión y de pues, pues también esto que toda apunta a que gestión un montache policial de la policía un zagal eh, que tiene país que 21 años muy muy joven y que ya internado en régimen fíes o sea, como como los más grandes terroristas y acusado de hizo de llevar un artefacto explosivo que no se sabe si lo met si lo la policía o no eh, pues hizo todo desde de Radio Topo todo lo nuestro refirme refirmeta Alfon y a suyos familias y amigos porque suposamos que lo son pasando muy mal sí. pero que no que en España no pasan estas cosas che... Te mandalene a la señorita Francis sí, sí, Cállatele una caldra. consulta y decirle ¿Y es cierto que había montajes policiales en, en, en España o no? Nos remeramos que Fendorella se faden de Venezuela Y que charramos a nuestra situación así, Venezolana <risa> <risa> En fin Bueno, yo yo sí que, bueno Has, has comentado el tema de Los de atentados, de bueno, el atentado de ayer eh, Con los 12 muertos eh, Alba Rico Ha feito un artículo precioso en bueno lo ha feito en Rebelión pero he pensado también en Diagonal. Si queres, le digo un chiquet párrafo que me ha feito hoy y lo te traito a Sí, por favor. Que si el artículo es muy gran, grande pero lo párrafo es más más más curto. Que dice bueno decía no lleno más os muertos. También a horror que a suyas víctimas se dedicasen a escribir a dibuixar. No ye que un no puede hacer daño escribiendo y dibuixando, xe que escribir de buixar son que fes una longa tradición histórica compartida que se sitúa en o cabo posao da violencia. Si se trata más da satira e humor, amor, nos parexe máis protexiu que o que nos fa redir. En términos humanos, sempre lle máis grieu matar a un bufón que a un rei, porque o bufón diz o que todos queremos sentir, encara que xaim proceden o mesmo hiperbólico, mentre que os reis solamente amén charran deles mesmos e do seu poder. O que mata un bufón, ao que hemos acomendado, o decir libre de general, mata la humanidad mesma. También por iso, os asesinos de París son fascistas. Solamente menos fascistas matan bufóns. Solamente os fascistas creen que hai ochetos no hilarantes ou ridiculizables. Solamente os fascistas matan ta imposar seriedad. Lo dito. No lo remato de leer porque é moito lengo, pero creo que hay un artículo moito bueno en general y e moito amplo, de Albarrico. Pues atrás, asignas ya que nos queda una mica de tiempo, un poque de tiempo que ya, ¿cómo veis esto? o si queréis charlar de una cosa más agradable? ¿U vez no? ¿Qué tal es pasado este Nadal? <risa> <Jolo>. <risa> ¡Qué, qué, qué cambio. cambio de tema! Por eso, a que mola. <risa> no, Pero a que lleve a que menos agradable. <risa> bueno, no sé, o sea, pues pues eso, estas cosas estas cosas pues son siempre penibles, ¿no? Y... y cuando hizo cuando estemos charlando de humor anti más pues eso que, que me ha afectado mucho yo lo que lo que es leju pues pues de que jale, que si nos sacan la humor no pues ya que nos queda o sea ya ya ya lo zaguer, no me pienso no, no sé tal hasta como como cruzar una, una muga no sé impensable mismo por las amenazas y todo eso pero importa igual o sea se sabía que ya eran amenazados pero vamos esto ya esto ya yo, pues eso ya como como estricallar un, un muro no una pared que parecía pues que, que con humo se podía hacer casi cual cualquier si cosa pues pues eso pues está Chen no quiere que lo faigamos, pero bueno pero ye, ye claro por las reacciones de todo el mundo que, que se continuará haciendo humor bueno malo regular y charrando de todo lo que lo que quieran los humoristas creo que sí y o Nadal pues o Nadal <risa> <risa> sin más paso palabra está <risa> <surta> un poquillo <risa> o Nadal sin más, yo también y provoqué lo que pasó ayer pues también todo lo refirme pues como hemos dicho antes ¿no? las familias de, de los ferius y más que más dos asesinados y bueno, esperamos que no torne a pasar y más que más pues que no se puede condenar al islamismo porque Istachen no faisto por el islamismo, sino que son en barrenada igual que cuando había eh, casos de cristianos que se han tornado barrenados y han matado a chen y no se ha condenado al cristianismo ni los cristianos han habido de demandar sin causas a ningún, son eh, personas, son feitos isolaos, son personas barrenadas y no se pueden relacionar con una comunidad a que fan parte millones de personas en el mundo eh, y eso ya que eso me ha feito muy yo. Eh, bueno, venga vamos eh, a rematar rematamos ya Una travegada, gracias a, a Muyes y Cordials. A vosotras. Ya sabéis que las puedes leer en, of, en el suyo Facebook, Muyes y Cordials, y en su Twitter, Muyes y Cordials también, con I latina, en cara que en Facebook, la I separada. Y que puedes contactar con ellas en Muyes y Cordials, arroba gmail.com, si no me equivoco, ¿no? Eh... Sí, la I latina. <ríe> con I latina. Muyes y latina cordials. arrojajamil.com. Ah. Nos veíamos. Y en las carreras, creo sí. Y en las carreras. Y nos vas. Más. <risa> <risa> más, más. más que más, en nos vas. Y nos vas, Díbarrez, os papeles. Y en las escuelas de Aragones, que cala aprender la Aragones? Coño. Nos veíamos la semana venien, ocho veces venien, de media 70 siete en en Radio Topo ciento fm. Charramos y no revelamos Yo. -ho. Me llaman calle pisando baldosa, la revoltosa y tan perdida. Me llaman calle, calle de noche, calle de día. Me llaman calle, hoy tan cansada, hoy tan vacía. Como maquinita por la gran ciudad. Me llaman calle, me subo a tu coche, me llaman calle de mal alegría, calle dolida, calle cansada de tanto amar. Voy calle abajo, voy calle arriba, no me rebajo ni por la vida Me llaman calle y ese es mi orgullo, yo sé que un día Yo sé que un día vendrá mi suerte, un día me vendrá